Tuve que empezar psicólogo porque el irme de mi primera época de mi casa se me complica, extrañar a mamá, a papá, es difícil. La Vuelta a jugar un año atrás en primera edición y la Vuelta vuelve, tiene un contenido romántico, tiene muchas emociones que me regresan al de que fui. No cualquiera puede decir que estuvo en hace temporada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 Bienvenidos al último de la semana, arrancamos con esto que es uno contra uno, repasando los testimonios de una semana que tuvo buenas notas en el aire de AM570 en Radio Argentina a través de la web oficial de la radio, a través de uno contra 1 web.com y arrancamos con Mariano Fierro, que había tenido una temporada típica porque no había arrancado en el inicio mismo de esta 2016-2017, ahora juega en hispano, esto nos decía Mariano Fierro Pensar en nosotros, en trabajar el, bien nuestro sistema y todo, y tratar de que el equipo rival baje el goleo, porque es muy difícil ganarle un rival que está a 90 puntos por los juegos. Pero bueno, uno pensaba que quería jugar en la Liga Nacional, había hecho una temporada muy buena en San Martín, después ya hace 12 años que estoy jugando, y bueno, la idea era que cuando me llegue un equipo de Argentina, a tomarla. Hay jugadores nombre ahora en ese sentido, como vos decís, tenemos transferos buenos, tenemos un base muy bueno, Bueno, y con Mariano y conmigo y con los otros chicos, creo que el equipo se va a hacer un poco más largo y la idea nuestra es, es, es trabajar bien y hacerse fuerte local. Volvió la Liga Nacional para dirigir en 15 de Santiago del Estero, verdad su antecesor, Silvio Santander, había sido campeón con el equipo santiagueño y había ganado el Super 4. Hablamos de Néstor Rafael García, el baiense, nos contaba esto. A mí me gusta el equipo, siento que es un equipo que... Tiene muchas cosas para dar, me gusta cómo entrena, lleva muy bien entre ellos, tiene muchas cosas muy muy buenas el equipo. Me encontré con el equipo que pensé que me iba a encontrar, pero ahora como ya hay un cambio que es el de Harper, ya vamos a empezar a ver otras cosas. Yo era la segunda vez que venía a jugar a la cancha de 15 mi carrera. La verdad que me quedé sorprendido con el recibimiento de la gente, ¿no? La verdad que me encantó, me encantó. No, no, sentí mi casa, está mi casa. Me parece que esta liga se jugaba mucho más ordenado y me parece que la liga de Venezuela... Eh, más de contacto nos quedamos en Santiago porque claro, las cosas no están tan bien para Olímpico después de su eliminación en la Liga Sudamericana frente a Bahía Vázquez los rumores crecieron hubo alguna cuestión ahí con los jugadores y parte del cuerpo técnico por eso era necesario tener la palabra de Oscar Nedesma, el doctor Nedesma el presidente de Olímpico de la Banda a ver, como le estoy nota considera el día sábado un momento y ante la requisitoria de uno de nuestros sponsors del medio, el Diario Liberal, el Diario Panorama, el grupo Hoy, que es uno de los sponsors que nos acompaña desde hace mucho tiempo e inclusive ahora nos piden nos pidieron un, una un análisis de la situación al día sábado, a tres meses y medio de que vamos a la competencia. y y en esa nota expresé lo que creo que la mayoría que estamos involucrados en este proyecto ¿Lo han leído? No sé qué ofensa o qué pecado han cometido que provocó gran revuelo dentro y fuera del club. Sí, esa, esa es la palabra, defraudados se lo dijimos los jugadores anoche, pero bueno, eh, lo bueno que intercambiamos ideas, pensamientos, y creo que fue muy positiva la reunión. Y creo que el reclamo que lo hicimos público nos merecíamos a, ante nuestra gente ante nuestros simpatizantes y principalmente ante nuestros esposos que son los que financian esta empresa, viéndolo fríamente. Aquí nadie tiene que sentirse ofendido, al contrario. Oscar Levesma, Daniel Maffei, uno que ha aclarado una situación o que se mastraba sorprendido por lo que había generado el comunicado el presidente de olímpico de la banda, que hoy cumpleaños 95, le mandamos un feliz cumpleaños, un cumpleaños a Daniel Maffei técnico de Chagué del Paraná. A ver, simplemente hablábamos que había que ganar porque la cosa se está poniendo más pesada. Se gusta el al lote lo que Juan por permanecer. La frase fue siempre, hay que salir 19 20. Cuando ganamos tres partidos seguidos, en ningún momento nosotros pensamos, por lo menos, Desde adentro, y de adentro pensamos que era una realidad. Yo hice mi trabajo Eh, lo más responsable y lo más profesional posible este dice que bueno que no todos pues los resultados no se dan y eso le ha pasado a mucha gente de Daniel Macfé a Marcelo Llodera el editor del diario Olé, el diario deportivo más importante de la Argentina y una mirada diferente de la Liga Nacional de Básquet lo que se ve es que con el correr de los partidos la competencia se va acomodando. Si nosotros miramos la actualidad, aunque todavía falte más del 50%, los equipos que más se reforzaron son el 1 y el 2 de cada conferencia. En comparación a la temporada pasada me parece que algunos equipos a favor del material disponible que tienen están jugando con una marcha más, o sea, con más dinámica... Probablemente habría que hacer un nuevo llamado de atención con el tema de la severidad arbitral, cumplimiento rajatabla del reglamento. Bueno, me parece que es una etapa de, de transición, dentro de lo que es el marco del país, la liga está bien y está dando algunos saltos de, de calidad, tres veces en la misma semana de local. ...entonces ya no es una cuestión económica... ...es una cuestión... ...se repite el show... ...vos decís... ...no, pero el rival es diferente... ...sí, pero en definitiva es un partido básquet... Periodistas... ...técnicos... ...jugadores... ...dirigentes... ...presidentes... ...editores... ...salientes... ...entrantes... ...todos pasan por uno contra uno... ...en el aire de AM570 en Radio Argentina... ...de lunes a viernes... transitando nuestra séptima temporada... En nuestra casa, no se vaya, hasta las 13 con Jessica, con María, con Noelia, con Santiago y con Franco hacemos el último de la semana, de esto que es uno contra uno. Uno contra uno radio. Todo el básquet en el aire. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Qué dicen? Hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Qué hace Fabi Buen mediodía para todos? ¿Todo en orden todo tranquilo. Bueno, bueno, bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Una mañana con mucho calor, con mucho sol, tranquila también, con poco tránsito, con poca gente, diferente, dos días casi de vacaciones, este, en en esto que es este Capital Federal y y Gran Buenos Aires, eh, porque hoy